Smiles at last in 1998 show. The Todd song no one ever sings. The curfew prose line, the comedy divine. The bulging eyes of puppets, stolen by your screen. This films and chills and goes, go, sing songs and surprises. There's something here for everyone. Reserve your season, today, This mischief's unbelievable. a todos, vale, este y el micro que furrula, a ver si furrulen también los demás vamos a, a probar Furrula este bajo la mar, este furrula más todavía que los otros, uy, joder, bueno, estáis sintiendo golpes porque efectivamente este micro funciona muy bien, muy bien eh, bueno, eh, buenas noches a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, ya hacía tiempo que, eh, que no falaba yo con.. con vosotros, eh, con los misentientes, con los misentientes la anedonia, porque estoy anedonia, sí o sí, claro que sí, estoy en Edonia. y y yo soy el el anedónico miserable, sí, soy el anedónico miserable, eh, eh aquí aquí hablando con hablando con vosotros, ¿eh? de la radio Libro de Viejo, una radio que ya no se puede decir eso de Eh, tres décadas, 30 años tiene Radio Cucaracha. No, no es verdad. Radio Cucaracha no tiene 30 años. Radio Cucaracha ya cumplió los 31. ¿eh? 31 añitos, no menos, tenemos ya. A qué mola, ¿eh? Joder, estoy es, esto es tremendo. Estoy en es una radio tremenda. El hecho de que sigamos existiendo tantos años después, solamente eso. ya tiene que ser un motivo más que de sobra para que para que lo sintáis es algo nada ella por por curiosidad ¿eh? ¿Cómo posible? ¿Cómo es posible que esta gente siga ahí tanto tanto tiempo después? Bueno pues posible oye posible ye y de hecho que que quitamos que quitamos o sea que va a ser que que somos una radio verdaderamente interesante y que aquí se faen cosas que presten a la gente hombre Que no lo digo por mí, eh, no vaya a pensar eh, En Edonia, sí, me llevo verdad que hay gente que, que presta anedonia Pero yo también os digo la verdad, todavía no sé por qué a la gente presta anedonia No lo sé, oye, qué sé yo, pues, pues, bueno, pues eh, hay gente que, que gusta muchas cosas, eh Hay gente, por haber, hay gente hasta que a la que gusta comer mierda, eh sí hay los los cuprofobos, hay gente a la que presta eso, o los coprófidos que os presta, ellos los pone, se les empina o se mollen, según sean macho o fema, con fecho de robosáis entre la mierda, de de practicar sexo entre la mierda, con su asina, hay también gente que gusta la caza o la pesca Eh, ...yo no sé qué es peor... ...porque a mí no me gusta... Tan ni... ...mira, no me gusta ni la caza... ...ni la pesca, ni comer mierda... ...ni follar de mierda... ...oye, hay... ...a ver, por a ver hay gustos para todo... ...no soy yo quien... para andar diciendo cuáles son mayores o peores... ...y, y de hecho no, no me... ...no me lo sentiréis, ¿eh? eh... ...lo que sí que ocurre... ...y es que, bueno, pues hay... ...hay cosas que me resulten más extrañas... ¿eh? ...no le julgo, no le julgo... ...porque no soy yo quien... Andáis y a, a Naide, ni, ni mucho menos los gustos de Naide. Eh, pero bueno, en fin, hay cosas raras, cosas raras. Eh, bueno, pues no hay mucha gente que preste eh, follar de la mierda. Bueno, creo yo, no sé. La verdad que no lo sé, porque tampoco la mayoría de la gente no va por ahí contándote como me gusta follar o, o desear de follar. ¿eh? Eso también es verdad. Porque con eso de. Mira, y eso es una cosa: que siempre queda aquí en Fall un, un comentario homófobo. ¿eh? Y bueno, pues si lo feas, porque dices, oye, oh, pero vamos a ver. Uno dice, ah, vale con este. Tú, bueno, pues, a ver, no utilices. Ese término como insulto Porque bueno, pues si sí es una falta osada Y entonces siempre te suelten eso de No, no, pero que coste Que yo tengo muchos amigos homosexuales Y yo siempre respondo digo, ah, Pues yo no tengo ni idea si tengo muchos o pocos Porque la mayoría de los amigos que tengo No me cuentan <risa> Cuáles son los, los, los gustos los, los gustos sexuales ¿eh? hay algunos que a lo mejor como poco como poco, ¿eh? poco las más de ellos tengo la duda de que pueden ser bisexuales porque a ver, yo a lo mejor sé que una pues mozu, entonces dice ah, era pues, heterosexual digo bueno, un hombre timozu pero yo que sé ¿eh? que quita de, de que también le gusten las mujeres ¿eh? o que quita a lo mejor de ser o que quita una persona de ser pues eso homosexual por ejemplo ...que gusten las personas de son mismo sexo... ...que quita de que... ...un día, por una circunstancia... ...pues se guste una persona de sexo contrario... ...¿eh?... ...no puede pasar eso, se me sí... ...estamos fartucos de de, de... ...de lo en libros... ...de, de lo en películas... Bueno, podéis decir, a ver, pero pues todo eso y ficción... ...eso no pasa de verdad... ...bueno, lo que sea, lo mejor sí lo mejor no, no lo sé... ...yo por ejemplo... ...bueno, yo soy más bien tirando asexual... ¿eh? Pero bueno, si, si tengo que definirme en un grupo, pues me defino en el heterosexual, digo yo, ¿no? Y, y la verdad es que... Uy, suena el teléfono. ¿Qué? Hostia, qué bueno, no sé, no lo tengo. Sé que existe porque está sonando. A ver, esto va a ser de alguno que me, que me falle de algún tipo de... Que me da algún consejo ¿eh? Ah, no, no, llega uno que me da un consejo Ah, sí, llega uno que me da un consejo A ver, vamos a ver qué me dice. ¿Eh? Este y el colega está tourando un pelinado, ah, pues pues vayamos. Joder, la verdad que da gusto tener ahí a a una, a una persona así medio ¿eh? Sí. Sí, sí, sí, así mejor. Oye, da gusto tener una persona pendiente de, ¿eh? De de les muy sintiente que más eh, chana de chana de cuestiones técnicas de de la radio. Entonces, joder, pues parece que hay un chollo porque porque de y entonces aprovecha para Para avisarme eh, si estoy sonando bien o estoy sonando mal o, o qué está haciendo esto, cómo está sonando. Muchas gracias, Incio. Incio, ¿eh? el, el, el productor, realizador y presentador de, de los capítulos prohibidos de Corintellado, ¿eh? que salen, joder, mierda, no encuentro el bolsillo para pa guardar esto. Ahora es... Sentís el barco de bolsillo en el que voy a guardar esto, vale, ya está. Eh, En Los capítulos prohibidos de corriente y el programa más veterano de, de Radio Cuca. Eh, lleva ya, a ver, empezó en el 2008. Sí, 8, no, que digo ya en el 2008, empezó en el 98, por Dios. 8 y 4, 12, 13, 14. 16 añinos, de nada. 16 añinos eh, que talla en que talla antena, no menos que. 16 años, los capítulos prohibidos de Corintialado, el programa más más antiguo de Radio Cucaracha, de Radio Cuca, una radio que ya de por sí llevía ya bastante, ¿eh? porque son menos que 31 añenos, y de esos 31 añinos, 16, no menos, la mitad, más de la mitad, lleva lleva ya sonando en esta emisora, en el 107.3. Me parece que los capítulos prohibidos se fueron siempre. En el 107.3 de la frecuencia modulada, esos 16 años lleva, lleva sonando. Lleva sonando en esta emisora. Actualmente, los viernes a las 9 de la noche. ¿eh? Hostia, a los 9 o las 10. Calla, ahora. ¡Ah, qué pifia! No, no me lo sé. Bueno, da igual, ponéis a las 9. Y si no llega a las 9, pues esperáis, joder, y sentís a los otros. Y es que también, si me parece que llega a las 9, porque luego a las 10 hay otro que me pasa que se llama contrabando. Y después a las 11 eh, está la. la línea de fuga esa Que también eh, También son unos programas guapos a la, a la línea de fuga ese ¿eh? A la linea. Ya sabes que yo pongo motes a tu dios El de línea de fuga si viendo alguna vez por aquí Va a ser el alineado Sí, esa. eso va a ser Pues también mucho bueno. Yo de la misma manera que me lo pongo a mí mismo Porque a ver yo No me llamo el anedónico miserable de verdad ¿eh? No lo pone en el, en el DNI No pone anedónico miserable no, no, no pone eso y es verdad que hay una situación un poco diferente porque eh, oye yo tengo mm, hasta cierto punto doble personalidad hay temporadas que la tengo más acelerada hay temporadas que la tengo menos eh, pero bueno está eh, ahí son dos personalidades y cada una tiene el su nombre hay momentos en que los dos comparten mucho y hay momentos en que no comparten casi nada todo depende todo depende va en los tiempos Pero la gente que ven aquí normalmente no tiene doble personalidad Pero de todas maneras yo En el momento que, que, que se encierren en, en la pecera conmigo ¿eh? Bueno la pecera no sé si Esta parte yo la O tendría que ser la otra aquí como tatuación Bueno el nombre de pecera me gusta Pues normalmente no es que se encierren En la pecera conmigo pues pasen a Pasen a tener un, un nombre Que yo que lo pongo yo Que ellos ponen el, el anedónico miserable ¿eh? ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren? Joder ¿Eh? dos personalidades por el precio de una. una persona, una persona triste con una sola personalidad, un solo nombre, y de repente son personas con, con dos nombres, con dos personalidades, ¿eh? y pueden hacer como yo, pueden, pueden, pueden hacer que, que una, una una personalidad se lleva de una manera y otra se lleva de la otra. Podéis creer que la mi personalidad alternativa, ya más bien tirando a callada, ¿eh? podéis creer que la personalidad alternativa de la nación con miserables sería una persona callada, ¿eh? Eh, yo, bueno, digo yo callada Porque, bueno, eso también muchas veces no es tan así como nosotros creemos Porque resulta que, que la percepción eh, que, que un sujeto, que un individuo tiene de, de sí mismo eh, No necesariamente es la, la percepción que otras personas tienen de él ¿eh? Eh, Por eso muchas veces, y es tan importante ese concepto que del que yo hablo muchas veces que es el concepto de empatía ¿eh? empatía eh, no quiere decir ya sabéis no quiere decir sentir lo que siente la otra persona no, sentir lo que siente el, el que tienes enfrente no, no, no quiere decir saber lo que siente el que tienes enfrente y es diferente, y es muy diferente ¿eh? Eh, y es muy importante a la hora de, por ejemplo, esto hacer radio ...facer radio... ...hombre yo porque... ...soy un despreocupado... ...vengo aquí nada más a... ...a y trámela un poquitín... ...al pairo... Al lo, que, ...lo que... ...lo que piensen los... ...lo que sientan los sintientes... Eh, ...curiosamente ya os digo... ...que hay mucha gente que... ...que gusta... ...que gusta esto... ...esto que suena... ...que gusta la anedonia... ¿eh? Que curioso, y curioso, pero, pero gusta ellos, gusta ellos Mirad, ese es un ejemplo, por Ejemplo, valga la robustancia, eh, de cómo la, la autopercepción no inye igual que la percepción de los demás. Yo, por ejemplo, pienso, ¿no? Digo yo, ¿ver? ¿para qué ni puede interesar eh, poner la, la radio, encender la radio un jueves a, a las 10 de la noche para pa sentir espotricales y incoherencias? ...que suelta un uno por ahí... Que, que, ...que no sabes ni de qué va a hablar... ...porque todavía si por lo menos dijeras... ...oye pues, eh, fala de este tema... ...que para mí es interesante... ...así en la que, oye pues... ...en fin, voy a voy a sentir ese programa... ...porque es interesante... ...no, pero pues, ni siquiera... ¿eh? en mi caso, oye pues un día lo mejor interesa a ellos... Pero, ...pero otros no... ¿eh? Y, y ...por embargo ellos... ¿Eh? Hay gente ahí que siente, ahí, que siente todos los programas que siente siempre en Edonia. Y una cosa verdaderamente curiosa, ¿eh? verdaderamente curiosa. Y un ejemplo un ejemplo en el que podéis ver cómo la, la autopercepción y la, y la heteropercepción, pues, pues no, no, ¿eh? no coinciden, no coinciden. La percepción que tenemos nosotros de nosotros mismos, no lleva muchas veces la, la que tienen otros de, de nosotros mismos. Y una cosa curiosa. ¿eh? Si la sociedad funcionara como tiene que, que funcionar, eh, a lo mejor sencillamente preguntábamos a los demás, «Oye, ¿tú cómo bebes? ¿Eh? ¿Cómo soy yo? ¿Cómo soy yo? Ta, cuéntame, cuéntame». O a lo mejor si la sociedad funcionara más como tenía que funcionar y, y, y los individuos pudiesen relacionarse de una manera sana y demás, pues igual ya éramos nosotros mismos los que ellos decíamos a los demás, oye pues yo veo así de esta manera y es asina, y, y fáisme sentir así ¿Mm? pero bueno la sociedad por desgracia me temo que, que no es ¿eh? no la sociedad y la sociedad actual y todo lo contrario ¿Mm? y una sociedad en la que la que impera la mentira, la ocultación. Podéis decir, joder, qué negativo todo y el el aneddónico, no, no estoy especialmente negativo, porque bueno, esto que te estoy diciendo vos y es descriptivo. A ver, yo creo que cualquiera de vosotros entiende perfectamente o o capaz de de de reflexionar y llegar a la misma conclusión que yo, que oye, pues eh Mira, voy por poner un un experimento, un experimento. Eh, mañana, mañana mismo, sí, el viernes, ¿eh? mañana viernes que llega más, eh, hoy, hoy, hoy que estamos a, a tres, o sea que mañana llegue viernes cuatro, viernes cuatro, sencillamente, sentir más lloñe ¿eh? mañana, mañana. Eh, Contáis el número de, de mentiras que, que decís. ¿eh? Eh, no, no tienen por qué ser, hombre, mentiras gordes. Vamos a ver, por supuesto que no. Sencillamente contáis el, el número de veces que decís algo ¿eh? que, bueno, pues que no concuerda con la, con la realidad. ¿no? Eh, bueno, vale, venga, vamos a decir... Vale, sí, igual me decís... No, pues yo soy muy sincero y yo antes que decir una mentira no digo nada. Venga, vale, pues de acuerdo, vamos a, a hacer el experimento de esa manera. Contáisles veces que vos calláis, ¿eh? Tantas veces que, que no decís la verdad. que nun, A lo mejor no decís la mentira, pero que no decís tampoco la verdad. Y esto no quiere ser una persona despreciable. Seguro que vais a, a, a contar muchas, muchas veces. ¿eh? Y esto no quiere ser una mala persona. Eh, y es sencillamente, bueno, pues eh, comportarse como hay que comportarse socialmente, ¿eh? Porque la gente, sí, somos la mentira es la que manda, la que la que causa sensación. En, en esta, sociedad, ¿eh? esta sociedad, en otras sociedades lo mejor no. ¿eh? Pero en esta sociedad de, de la apariencia, claro, está allí la sociedad de la apariencia. ¿eh? Eh, lo que importa no es no lo que es, sino cómo te ves. ¿eh? Entonces, bueno, pues no deja de ser aparentar, un deja de ser también mentir, hasta cierto punto. ¿eh? Y el aparentar hay muchos que a lo mejor decís no yo no a odio la aparentar yo yo no yo no un fego eso yo soy como soy soy natural y yo vos respondería anda y una mierda eso no lo crees ni tú no lo crees ni tú para qué vamos a eh? para qué vamos a andarnos con, con tal con con con suavidades y con caricias no y mentira y mentira mira yo mismomente voy vestido ¿eh? y vosotros igual decís coño yo también joder vaya cosa no todos vamos vestidos Porque vamos vestidos? ¿Y por qué vamos vestidos así na, y no de otra manera? ¿Eh? Yo, porque llevo ahora mismo unos pantalones vaqueros? Si podía llevar una falda escocesa. ¿eh? Pues podéis decir, bueno, pues con la falda de Dios a tener más frío. Pero me según, según, porque las faldas escocesas son un paño bien gordo. ¿eh? Y bueno, vale, sí, pues no estoy acostumbrado a, a lo mejor a. ...a llevar la pierna al aire... ...pero podía no llevar la pierna al aire... ...porque podía poner... ...unos leotardos... ...o unas medias de nylon... ...¿quién me quitaba a mí de poner, de poner esas cosas? ...pues hombre... ...pues quítame la apariencia... ¿eh? ...ese deseo que yo tengo de, de aparentar... ...puedes decir... ...bueno hombre... ...anedónico tampoco llevo tanto... ...tú no lleves por ejemplo... ...yo que sé, ropa de marca... ...para aparentar ahí y tal... ...no, no, ropa de marca no llevo... ...pero llevo ropa... ¿eh? Quelle, ...que lle? que no llevo, non llevo llevar ropa de marca a lo mejor no lleva más que que un paso más allá pero al fin y al cabo pues el me hecho de de llevar ropa ¿eh? y en el mío caso encima llevar ropa de hombre ¿eh? porque podía llevar ropa y llevar ropa de mujer una cosa curiosa porque porque hay ropa de hombre y ropa de mujer y una cuestión también un poco bueno que sé yo hay de algún motivo para que les mujeres usen embragues y los paisanos usemos hemos ellos No, no parece, ¿no? En principio, sí, que sí, yo. Bueno, pues podéis decir, bueno, los bragues lleven ahí un, un pedacín justo donde donde la raja para que llegue así más absorbente, para pa, pa lo que suelten por ahí los mujeres de ese mes en cuando y tal. Coño, pues entonces ya puestos el alcance, si sí, tenías que tener también donde lleves la punta, que de ese mes en cuando también hay filtraciones por la punta, ¿no? ¿Eh? Por la punta del lavo. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? A ver, ¿por qué los paisanos en muchas ocasiones llevamos calzoncillos? Bueno, pues hay los que lleven que lleven slips, que son de más o menos como bueno, pues una braga de mujer, pero pero bueno, también hay mucha hay mucha variedad. Hay paisanos que lleven eh, eso que llamen los boxer, hay paisanos que lleven lo que llamen los calzoncillos marianos, ¿eh? que son todavía más, más llanos y más sueltos, los son más pegainos. pero los mujeres no, las mujeres llevan, llevan embragues, ¿eh? y, bueno, y es curioso porque cuando se pusieron de moda calzoncillos por pues, mujer no se llamaban calzoncillos se llamaban, eh, como se llamaban ¿No? culotes me parece que ¿eh? es cosa curiosa, y es el nombre que se, que se da al, al pantalón del ciclista también, eso también y el culote y el, el pantalón del ciclista el culote ese úsase en sin ropa interior y por qué si se usa en ropa interior Y, y, y lo demás, ¿sí? Sí, a ver, yo, en serio, me lo pregunto, ¿eh? No penséis que estoy que estoy esbabayando, por esbabayar. ¿Por qué? Tú, cuando lleves un culote de ciclista, supones que no tienes que, que llevar ropa interior, que no tienes que llevar calzoncillos si es un paisano y, y, o brague si es una paisana, ¿eh? Por embargo, eh, si uses cualquier otro tipo de pantalón curtio, ¿eh? entonces si sí, sí lleves la, la ropa interior ya una cosa curiosa ¿eh? una cosa realmente curiosa ¿eh? tiene sentido tiene sentido Preguntárselo si lo alguna vez tiene realmente sentido eh, no sé la verdad no sé porque podéis decir bueno pues hay prendes por ahí como la corbata la corbata todos sabemos que lleva un ornamento que, que no tiene que no tiene sentido bueno, pues incluso mira, la corbata en los orígenes, si no estoy equivocado y, y conozco los orígenes de la corbata, oye verdad, sencillamente que si me falo de los orígenes de la corbata y era un trapo que se, una servilleta, una especie de servilleta que se colgaba al cuello para limpiar el focico bueno, pues puede tener incluso un poco más de sentido, porque quieras llevar el focico limpio, aunque el tema de la limpieza no deja de ser también aparentar, ¿no? Vale, en este caso lo mejor puede tener que ver con la salud. En la base seguramente lleva un el poder la base a menudo y es seguramente uno de los motivos por los que tenemos una esperanza de vida mayor. Pero bueno, como casi todo en esta sociedad tan extraña, tan esquizofrénica en la que en la que vivimos, como casi todo pasa de extremo a extremo, pasa de extremo a extremo. Y, y, hay gente que ya tiene problemas por, por limpiarse en exceso, ¿eh? a la que, la, que hay gente que tiene enfermedades de la piel, por limpiarla demasiado. ver, yo, por pues esos, esos chabones, esos shelles que venden para pa echar al pellejo, para echar al, al pelo, yo de, bueno uso toda la vida como digo yo que, que prácticamente todo el mundo. Hasta que hay, hay un tiempo Era como un par de años O menos, o lo mejor incluso uh -huh. No, yo creo que un par de años Tengo que hacerlos Pues pónseme yo a hacer jabón Y bueno, claro Uso desde entonces es el jabón que yo fuego Y, y ese jabón En realidad no lleva más que Que aceite usado Y agua y sosa cáustica Y bueno, pues Cumple la función esa de Limpiar la piel ¿Eh? de limpiar el pellejo bueno también cumple la función de limpiar los cacharros de comer y, y la ropa ¿eh? porque yo uso lo pato pa eh, pero bueno entonces te ocasiona un cierto desasosiego pensar que porque cuando yo compro un shell un chabón en, en la tienda en el supermercado y, y miro la, la, la composición los ingredientes es ni un ciento de cosas, un ciento de cosas que que para arriba, no sé ni lo que son, ¿eh? Pues no entiendo yo la las la, etiquetas de, de los jabones y la cantidad de cosas que traen. Yo digo, madre de Dios, pero si si yo fallo nada más con tres cosas, ¿eh? Con agua, con aceite y con y con y con sosa cáustica. Hombre, y verdad, ¿eh? Que cada alguna cosa más va, ¿no? Porque El aceite de normal y de freír, cosas, y bueno, pues un lo cuélolo, eh, lo eh, pero bueno, pues igual un resto de pescado, ¿eh?, porque yo casi, yo no cocino pescado en casa, pero pero bueno, el aceite usado dámelo, dámelo trasiento, porque yo tampoco genero de tu solo, ¿verdad?, que el, el que utilizo consumo lo todo, o ¿no? yo no sé si es verdad eso que dicen que no se puede, o que no se debe reutilizar, ¿eh?, Que lleva lo para la salud el, el aceite re, reutilizado. Eh, no tengo ni puta idea, yo reutilizo hasta que hasta que se consume, hasta que se sume todo. ¿Eh? Sí, joder, es verdad, yo reutilizo lo siempre. Siempre tengo la duda de si efectivamente todas esas cosas ¿eh? que cuenten que no se deben reutilizar. Eh, tengo la duda de si muchas veces, no Pero, bueno, tengo la duda no, en muchos casos sí que ya sí. Que, que intentan difundir esa idea de que no se debe reutilizar por un motivo o por otro que intenten, in, intenten con ello eh, insertarte la idea de que de que no, no que lo tires y, y así no vender más ¿eh? Eh, ¿y es verdad que no se pueden reutilizar ¿Qué sí, o las botellas de plástico? pues no lo sé ¿eh? Eh, ¿y es verdad que, que suelten que empiecen a, a descomponerse y, y, y que entonces si las reutilices pues metes por el cuerpo tal pues la verdad que no lo sé, no tengo ni puta idea eh, no me extrañaría porque oye, pues que sé yo, pues igual de verdad o un plástico chungo eh, el PT si sí, pues era un plástico chungo pues que yo saldrá más barato fácil o nada y a lo mejor pues sí, se desprenden cachos de plástico pues, no lo sé, será verdad ¿eh? no digo que no, pero produliao pues que quiso te diga yo, rotulízoles y bueno, de momento X sigo, ¿eh? no sé, a ver que puedo morrer cualquier día, ¿eh? Yo ya pasé de la, de la mitad de la mi esperanza de vida, ya pasé, ¿eh? Ya pasé porque, bueno, yo tengo... No sé por qué, no, porque en realidad no hay motivo para pa haber llegado a esta conclusión, pero yo hay un tiempo que, que por algún motivo sé que, que yo voy a vivir hasta los 70, ¿eh? Pues es bueno, pues es malo, porque, eh, a ver, uno puede decir, Ay, hay poco tiempo, otro puede decir, vaya mucho. Y yo diría que no hay mucho ni es poco, que todo depende de, de cómo viva. ¿eh? Yo qué sé, pues si, si vivo hasta los 70, como vivía, pues qué sé yo, a los 20 más o menos, entre los 20 y los 25, diría, hostia, pues de puta madre, tío, vaya vida más guay. Eh, si vivo hasta los 70 como viví mientras estudiaba ¿eh? A los 18 o a los 22 o así Digo, hostia, pues no, no, quita para allá, quita para allá No me faigas ¿eh? vivía así na. Si vivo hasta los 70 como vivo ahora Pues, pues ni, fue ni, fa, o sea, no, ni bueno ni malo Vamos a ver si me explico y lo que hay, ¿no? En fin, pero bueno, sí, que yo tengo, que yo tengo más o menos ese... Es y, tal. y bueno pues pues la cuestión ya es si de aquí a los setenta la, la voy mantener la calidad de vida o no la voy a mantener. A lo mejor el fecho de, ¿eh? de reutilizarles las botellas de, de PET, ¿eh? de beber agua en una botella que ya tiene un tiempo, que ya se usó varias veces, a lo mejor está provocando que mi organismo se llene de ¿Eh? De, de fragmentos, de desfechos De la descomposición de la botella Y que eso me genere cáncer O una cosa así ¿no? Bueno, pues puede ser, puede ser Lo que pasa es que claro Cuando más o menos estás como yo convencido De que por el fecho de comer La mayoría de las cosas que ¿eh? Que te venden eh, Ya vas, ya, ya es más susceptible de, de desarrollar cáncer Bueno, y si encima Ya es como yo consciente de que por el mero fecho de respirar la ley de que respiramos ya estás aumentando la posibilidad de padecer un cáncer bueno pues oye y más y nada más si si por el mero fecho de comer las propias verduras que yo cultivo ¿eh? sé que voy a tener más probabilidades de tener cáncer porque porque la tierra lleva una mierda y tan ta, ta envenenada Y, la, y el aire que respira en esos plantines está envenenado, ¿eh? y la lluvia que cae encima de esos plantines, y, y la riega que les alimenta, pues la venta también te ha envenenada, pues oye, en fin, ¿eh? ¿qué qué más da? ¿Qué más da? Además, bueno, otra, otra cuestión, yo por ejemplo sé que, yo, mira, mira y por suerte, o desgracia, yo creo que, bueno, pues por suerte porque a <coughs> aprender y comprender muchas cosas y también por desgracia porque, bueno, pues eh, sentíme muy triste, muy a menudo pues tengo una relación bastante frecuente con personas mayores ¿eh? personas realmente mayores de, de eso que llame la, la tercera edad ¿Mm? y que, bueno, pues que ya sufren trastornos ya sufren trastornos Sufren tantos trastornos que, que a mí me da mucho miedo llegar a, a sufrirlos también. Y, y, y sufren muchos que además veo que son cosas que yo ya empiezo a sentir. Lo que pasa que, bueno, en el caso de ellos, llevo al, llevo al extremo. Eh, una cosa tan sencilla como, yo qué sé, pues como que de repente no te salga una palabra. No, de repente, a ver, porque... El fenómeno este de, de la punta a la lengua, yo creo que hasta el más sano y el que tiene el, el, el mayor tarro, pues pues si sí pasa de siempre mes a cuándo. ¿eh? Pero bueno, a mí, por ejemplo, pasa a muy a menudo. ¿eh? Yo tengo sufro una anomia bastante, bastante constante. ¿eh? Y, y bueno, pues yo relaciono a veces con, con gente mayor que, que con, constantemente, continuamente... permanentemente, prácticamente, sufre este fenómeno. ¿eh? Y yo veo lo, lo tristes es que se ponen a veces cuando, cuando son conscientes de que, de que efectivamente eh, están así, ¿no? ¿Mm? de que efectivamente están sufriendo así, así de deterioro. Eh, y es curioso ver como, como muchas veces la gente ¿eh? de la miedo, a, o incluso de más edad, pero que todavía no sufren ningún deterioro, eh, no son a de... ¿eh? de que de que la gente de, de más años, de más edad, pues ya, ya sufre ese deterioro. Yo mira y tenía un profesor en la, en la facultad ¿eh? que, que daba una asignatura que se llamaba psicología de la de la viellura, ¿eh? psicología de la vejez porque ya era en castellano, y estaba muy empeñado en, en repetir, en ¿eh? meternos en la cabeza aquello de que eh, vejez no significa decrepitud. Y, hombre, pues a lo mejor no necesariamente, pero eh, tengo más que por desgracia en, en la gran mayoría de los casos. Y en, y, y en algún momento, yo creo que en prácticamente el 100%, no en todos, pero bueno, sí, al, vamos a decir el 90% y muchos, eh, llega un momento en el que sí, la, la viellura, desgraciadamente, desgraciadamente o no, porque, bueno, a ver, al fin y al cabo, eh, y es algo por lo que, por lo que pasamos todos, ¿no?, Y, y bueno pues es inevitable, y es un paso necesario, digamos, esa, esa decretó en la villura. Pero bueno, también es normal que, que enlazando con esto que falaban antes de del aumento de la esperanza de vida, eh, claro, cuantos más años mantengamos vivo ese, ese cuerpo, ese organismo, lo mantengamos en sus mínimas funciones. pues claro, más posibilidades hay de que otras funciones que no son tan mínimas furlen mal, ¿eh?, forre mal. En antes yo creo que, que no pasaría tanto, ¿no?, porque, bueno, pues eh, muchas cosas que hoy la, la medicina, las condiciones de, de salud que tenemos en Guaño, muchas cosas que faen que se conviertan en dolencias crónicas, ¿eh?, y bueno pues que el organismo siga furulando con con ellos supongo que hay un tiempo ¿m? hay unas cuantas décadas eh, supone ya la, la muerte ¿m? y de algunos podéis decir bueno nada menos mal que, que ahora la, la sanidad la medicina llegue capaz de, de corregir o de mantener esas cosas para que para que no supongan una enfermedad aguda Para que no suponga la muerte y yo a veces pienso que es mejor de verdad oye peor ¿Mm? eh, porque ya ahora ya voy a voy a referirme a casos todavía más extremos que los que los de estas personas que yo conozco que, que bueno pues que ya ven mal que oyen mal que huelen mal huelen mal lo no que dice que huelen mal los demás quiero decir que el sub sentido del olfato ya también está tofiao, ¿eh? ...esos sentidos del oído ya... ...también te ha atrofiado... ...hay gente que se sorprende... ...porque suena, un, un, suena por ejemplo una, una alarma muy aguda... ...dice madre de Dios como molesta... Y, y, ...y un paisano mayor dice... ...no pues yo no siento nada... Dice, ...pero cómo no me va a sentir, cómo no me va a sentir... ...pues porque no siente... ¿eh? ...porque la, la función auditiva... ...pues se va deteriorando también... ¿eh? ...y ya no sienten... Yo muy triste también, yo, a ver, yo seré muy sencillo, yo pongo me triste Y triste también ver, ver a, a la gente mayor ¿eh? comer y decir eso de ¡Buah! No, esto no sabe nada, en mis tiempos había unos un manzanas que sabían Hombre, que por un lado es verdad, ¿eh? que la, la fruta de ahora no sabía nada Eso eso impepinable, pero por otro lado también es verdad que de la misma manera que todos entendemos perfectamente que el oyeo deteriorase, que la vista así que las personas mayores no ven igual de bien que, que vemos los mozos. Eh, mucha gente no, ni, no ni entra en la cabeza que sentido el sentido del gusto y otro sentido más, y que también se deteriora. ¿eh? Los, los órganos del gusto se deterioran y ya no percibes el, el sabor, ya no percibes los sabores como, como los percibías de, de niño, ¿eh? Igual ya por eso que a los niños hay tantas cosas que no les gusten, y luego cuando cuando somos mayores, ¿eh? gusten casi todo eso. <risa> Será por eso también. Igual ya que hay cosas que saben mal, y que y los niños, como tienen un, un sentido del gusto tan fino, todavía no eh, pues pues dicen: Hostia, esto no hay Dios que lo no trague. Y, y los que ya somos mayores, como ya partimos esa capacidad. ¿Eh? Ya perdimos buena parte de la función Pues dejamos, joder, pues Esto mira tú, esto que no me gustaba Cuando yo era niño, ahora gústame <ríe> Qué cosas ¿no? Y muy curioso, mira, yo por ejemplo Todavía anoche cené unos macarrones llegué a casa, no tenía nada que comer Tenía un poqueñín de hambre dije, ah, qué feo, qué feo, qué feo Y una cosa rápida Pues tenía, hice una Una poca mayonesa En un momento, con un huevo y un poco de aceite. ¿eh? Cocí unos macarrones también en un momentín. Y ahora venga, macarrones con mayonesa. Eso, eso fue toda mi, ¿eh? toda mi cocina. ¿eh? Curioso, yo no me gusta cocinar, pero no me gusta cocinar para mí. Me gusta cocinar para pa otros cuando, cuando hay otros. ¿no? Cocinar para mí no tiene ninguna gracia. Pero bueno, por ejemplo, la mayonesa era una cosa que yo no podía ni ver cuando yo era niño. Y ahora ya ves, sin embargo, préstame, será lo mayor eso que no la que no sé quién ha, ha como la como la saboreaba antes. ¿eh? Pero bueno, decía que debemos, a, o que diga yo a hablar de de unos deterioros mayores ¿eh? que dio a hablar de, de una situación en la que ya no está tan claro si si el fecho de que la de la que la salud, la medicina se capaz de eh, se haya capaz de, de mantener el luto con vida que se haya bueno eh, que se bueno eh, hay verdaderos a ver es que jode hasta hasta hablar de ello eh. pero pero por ejemplo hay poco calléme las los pies cuando vi la, la la noticia de una, de una señora que llevaba no sé no sé cuántos años eh, eh, ciega sorda que apenas prácticamente se podía mover que no podía tragar y que entonces estaba tirado en una cama con, con una sonda nasogástrica ¿eh? y llevaba tiempo así nada de esa manera y, y yo decía pero bueno ¿por qué? no sé ¿por qué la mantienen así? Eh, eh, y era curioso porque además una, una sobrina creo que ya era de ella y era toda la familia que quedaba estaba estaba haciendo porque la dejaron la en paz la dejaron morrer y hacía que estaba sufriendo y continuamente se arrancaba la sonda dos a más de tenerla de eso de tar ciega de tar de tar sorda y de tener la sonda nasogástrica puesta tenía la amarrada amarrada tirada en aquella cama y amarrada para que para que no para que no se arrancase la la sonda ¿eh? yo uf, veía, veía esa noticia de que ella me los pies pero claro, después no, no hay que decir tan yoña, ves cosas como por ejemplo a la gente mayor, y es curioso porque yo porque como que como que perdieron perdieron la voluntad ¿eh? en el sentido de que parece que nadie, nadie tiene ningún interés en, en hacer que se dejar que se cumplan la voluntad de una persona mayor la persona mayor aunque no tenga aunque no tenga incapacitada aunque no tenga una incapacitación judicial que le A la la tutoría pues un familiar una institución da igual no se fue caso Les os decisiones no le Lo que importa y el su supuesto bienestar, y eso supuesto bienestar, pues muchas veces va en contra de la, de la su voluntad. ¿eh? ¿Cuánta gente mayor hay en residencias contra la su voluntad? ¿Eh? ¿Y por qué? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que se acepte que una persona vaya, vaya a un sitio de esos contra la su voluntad? Y una cosa muy, muy curiosa, ¿eh? Y una cosa muy curiosa, ¿eh? Cómo, por ejemplo, los médicos manipulen a las personas mayores. Cómo las familias también manipulen a, a las personas mayores. Y una cosa que... ¿eh? ¿Y cómo después meten a las personas mayores en esos verdaderos... No sé cómo llamarlos. Yo los llamaría almacenes. ¿eh? Almacenes eh, de mantenimiento. ¿eh? De, estoy hablando de las residencias geriátricas, ¿eh? hay los de los que te los intentes de anedonia más de uno que, que que les conoce que les conozco por por dentro ¿eh? y que sabe de lo que estoy hablando eh, en muchos casos es residencias son esos almacenes de mantenimiento donde sencillamente se mantiene si ese, ese cuerpo ese organismo se mantiene vivo ¿eh? se si da lo necesario para mantenerlo con vida pero no con una vida de, de calidad sino sencillamente con vida asegurarse de que no muerra vamos a meter ahí toda la química que haga que falta vamos a dar también el supuesto alimento ¿eh? y vamos a asegurarnos con todo ello de que esta gente que morrer no muerra ¿eh? pero que viva ¿eh? Hombre, sí, que viva en el sentido de, de mera función biológica de supervivencia bueno pues pues sí sí sí eso sí por supuesto que sí pero que vivan en, en el sentido de bueno pues de, de vivir coñe ¿eh? de hacer algo más que subsistir que, que sobrevivir ¿eh? pues eso no sé a mí que, que no se da se quejan por los cristales rotos en todas partes hay gente idiota yo soy quien espía los juegos de los Sintiendo Radio Cucaracha Sigue sintiendo Anedonia en el 107.3 de la frecuencia modulada O a través de la nueva emisión en internet en el www.radiocuca.radiocuca.org Hola mayor, estás descargando de, de la nuestra página web. ¿eh? De, de, bueno, de la nuestra página web, el enlace que lleva a la página web de, en mi caso, archive.org, donde yo cuelgo los programas. Hay gente que también los cuelga programas muy interesantes que están colgados en ivox.com. ¿eh? Pues día donde vos pete. ivox.com fue lo Mayor, la verdad. ¿eh? La descarga ya más rápida, se te semellor, da más información. Pero la neidónica con miserable, como y la suda, todo eso, guárdalos en archive.org. ¿eh? Para tocarles no narices, más que nada, porque es más complicada. ¿eh? Básicamente, me gusta, me toca las narices. Por cierto, si oye el día 3 de abril... ¿eh? y son las 11 menos 5 de la noche entonces ya que estás estás sintiendo anedonia en, en puto directo ahora que sí ya cualquier otro día pues al mejor también estás sintiendo anadonia pero en puto diferido bueno de, de todos los sintientes habituales que tengo y tengo que dar que dayos, ¿eh? Una enhorabuena grande a, a un por de ellos, ¿eh? Eh, que me parece que ya no sienten a en, en directo, ¿eh? pero que lo sienten siempre en, en, en diferido la descarga, ¿eh? siempre se entra en la descarga. Eh, bueno, sentían hasta ahora, que sé yo, si de aquí en adelante la sienten, no tienen otras cosas más importantes que hacer, pero bueno, yo no obstante, doy la, la enhorabuena a Fukuya Tamara. Y ya saben ellos por qué hombre vale si no lo saben digo lo yo que están embarazados los dos eh no un fuego yo aquí distingo de eh, de género mire yo una yo una cuestión una cuestión realmente curiosa sabéis que que bueno yo ¿Eh? soy el neandertáneo miserable apofénico fotofóbico y peracúsico ¿eh? eh, bueno pues mi segundo apellido después de, del miserable y, y el apofénico qué, qué quiere decir eh, apofénico pues quiere decir que yo busco busco ir relaciones a, a todo ¿eh? pasamos una cosa pues yo busco ir de algún significado Eh, pasa meta, pues yo también lo busco Busco relaciones allí donde no les hay ¿eh? Bueno, dicen los demás que no les hay Que por eso tengo porfenia Bueno, pues yo creo que sí les hay, coño que sí, Creo que sí les hay Y de hecho mira, pues está pasándome <coughs> Una cosa eh, Estos <coughs> Estos tiempos Que digo yo, pues tendrá algún tipo de, de sentido Y es que eh, un montón De la gente que Que conozco Bueno, un montón, unos pocos, pero bueno, que mí ya, ya, ya son muchos, son abundos. Eh, pues una cuenta de la gente que, que conozco, pues está ahora mismo eh, esperando esperando descendencia. ¿Mm? Y una cosa interesante, y una cosa interesante, yo pienso que eso es lo mejor, tiene, tiene algún significado. Y si no lo tiene, mira, por lo menos tiene una cosa que, eh, que me fue reflexionar. Fue a reflexionar porque, bueno... Algunos nos puedes decir, bueno hombre igual y que estás en la edad y tú lo que pasa es como como como no tienes para ella, pues no por eso no te reproduces, pero la gente de la tu edad pues se reproduce, no porque la gente que yo estoy ojo que que están ahora mismo esperando descendencia, que están en pleno proceso reproductivo, bueno pues ahí los de la mi edad, pero también gente más mayor que yo, gente más más moza que yo. eh, tiene que ver, sencillamente y que está bueno pues que otros dirán por una casualidad, ahora mismo tienes un un montón de gente como se decía clásicamente en estado de buena esperanza alrededor tuyo Anatónico eh, pero bueno hay para otros que digan que no hay una casualidad, que yo no serendipia, que yo no serendipia, que una cosa que tiene algún tipo de sentido cuál Pues la verdad es que no le cojo... A lo mayor sencillamente... Decime... ¿eh? Que el universo me diga... ¿Ves pringao? ¿eh? Tú tenías que estar también... Reproduciéndote... Y, y mira dónde estás... Y claro, eso también y, y es cierto... ¿eh? Hombre, que yo de buena gana... Un momento en la mi vida... Que, que, que entró en el instinto... ¿eh? El instinto paterno... ¿eh? Sí, que existe eso... Porque bueno... Que, que existe el instinto maternal... Eso más o menos está... está aceptado ¿eh? por todo el mundo, que, que a las mujeres, por razones, bueno, pues de algunos casos mmm, o de algunas opiniones meramente biológicas, ¿eh? de algunas mujeres, otras tienen gatoes, pero bueno, yo eh, a mí las palabras, todos los conceptos, todo y nada, pues bueno, ¿eh? como los de nunca y siempre dan un poquiñín de... Eh, de reparo, eh, prefiero no, prefiero no usarlos, prefiero no usarlos, porque bueno, qué sé yo, son, eh, tienen un significado demasiado fuerte, demasiado fuerte para, para, pa, pa, pa mi gusto, eh, yo creo que ni nada pasa siempre, ni hay cosas que nunca pasen, ¿eh? Eh, ni, ni, ni, ni de todo, ni de nada, no sé si me entendéis, eh. Yo soy más de, de creer que hay Cosines, situaciones in, Intermedias ¿eh? Bueno, por la, la cuestión ya que Eso pues que, que Que igual El universo me está diciendo que Que tiene que estar reproduciendo En vez de, de estar aquí Diciendo vaya pues, vaya a través de un micrófono Bueno, pues igual, igual ¿eh? No te digo que no yo, os digo, yo por haber un tiempo que tuve Que tuve ese, ese instinto paternal ¿eh? Hombre ahora no lo tengo o si lo tengo no sé no me disgustaría ¿eh? a mí todavía la verdad es que a la, a la crianza a la crianza de, de, un, de un cachorro de paisano O de paisana que tampoco oye tampoco soy soyidos de esos que, ¿eh? que tienen así, que tendrían así una preferencia tremenda por por el género o me voy a deciros la verdad yo sí si, si de alguna vez Eh, llegar a, a tener fíos, que yo os digo que es bastante improbable pues seguramente si tuviera el dos joyer preferiría un, un niño a una niña eh, pero por puro egoísmo por desear que, que, que esa persona, ese descendiente mío, tuviera una una vida lo más bueno lo más fácil o lo menos difícil posible y como digo siempre, pues el mejor predictor del futuro y en ausencia de, de otras variables, y el pasado. Y, y, y si yo analizo el pasado o el presente y mira a ver si lo tienen más fácil los hombres o las mujeres en, en este preciso momento o, o en los momentos anteriores, pues me tengo bastante claro que, que lo tienen mucho más fácil los hombres. Y es curioso porque es porque por ahí que defienden todo lo contrario, que dicen que hay una preeminencia femenina en la sociedad yo ¿qué quieres que queréis que os diga yo sigo pensando lo que lo que pensé siempre ¿eh? ellos dirán eso de mira pero eh, las mujeres bastillos con denunciar a un hombre por violencia de, de género y el hombre preventivamente va, va, va para calabozo ¿eh? y al revés no pasa Sí, no, si sí, yo no digo que no ¿eh? ya vos decía, en antes que Que esta sociedad va de, de extremo a extremo, que pasa de uno al otro. Y eso por lo por menos lleva una barbaridad. ¿eh? Pero bueno, eso no quita, quita todo lo demás. Eso lleva un, bueno, pues sí, lleva un, un caso y una situación que, que no tiene ningún sentido. Pero bueno, supongo que, que eso no, no, no implica cerrar los huellos eh, entre la... el uso de, por ejemplo, yo qué sé, pues de la imagen del cuerpo femenino, como, como shetu, la shetualización de la mujer. Yo siempre la pongo en un ejemplo muy, muy, muy cotidiano que, ¿eh? que cualquiera puede hacer también el experimento mañana. Igual que antes vos pusiste el experimento de mañana, que no se uh -huh. os olvide, ¿eh? acordáis que mañana tenéis que tenéis que poneros a a contar todas las veces que, que omitís la verdad. ¿Eh? ya lo puse todavía más fácil ¿eh? no tenéis que contar ni siquiera las veces que mentís tenéis que contar las veces que que mentís la verdad y luego también voy a poner vosotros voy a poner vosotros otros deberes ¿eh? voy a poneros otro deber para que fagáis mañana mismo siempre sí, ma sí mañana mañana mismo porque pa para qué esperar más ¿eh? si sí, mañana ya cuando voy a poner el, el deber de que cuando paséis mañana para delante de los que seáis de De una ciudad, claro Los que seas de, de un pueblo De mitad monte, pues a lo mejor No paséis por delante de ningún sitio de texto Os voy a decir que hay un que de revistas ¿eh? Pero bueno A lo mejor pasaréis otro día de que paséis a la ciudad para algo Siempre digo yo que la, hombre, la gente que tenga internet Para pa sentir anedonia A través de internet Digo yo que también tendrá que tirar la ciudad De ese mes en cuando ¿eh? Digo yo, no sé, igual me equivoco Igual me equivoco, pero bueno padre mí. Bueno, da igual, si no vais Pues no lo hacéis pero si vais, lo coño Joder, tantas vueltas para pa una cosa Tan sencilla, como que sencillamente Pues pongáis delante De un, de un kiosco de revistas eh, Miréis la, el escaparate Y miréis a ver Si en si los portales de esas revistas Que se venden Hay más hombres o más mujeres Y, y además que os fichéis en una cocina, eh, si les mulleres es que salen los portáis, eh, son guapes o fees, guapes o fees según los estándares, claro, de la sociedad. No voy a decir exactamente que os gusten a vosotros o que no os gusten, pero bueno, inda más allá, vamos a ver, eh, no es no el mero fecho de que sean guapes o fees, sino que tienen una actitud. ¿eh? Pues, pues erótica, ¿eh? hasta cierto punto. Y cuando digo erótica, refiero sencillamente a que salga una modelo en bañador. Lo ¿eh? no que no necesariamente podéis pues, decir, joder, pues vayas a hacer no erótico. Bueno, hasta cierto punto, digamos que sí. ¿eh? Eh, porque o una mujer, sencillamente, arreglaína. ¿eh? A que no sale ninguna mujer con... con la bata de, de que se compra en la ¿eh? en la tienda a la esquina para pelar los patates sin mancharse, ¿eh? A eso me refiero, a que no sale ninguna mujer despeinada, ¿eh? Uno puede despeinado pues salir, día, pero no mujer despeinada, pues que no. Oh, coño, los que veáis la tele, ¿eh? Yo tengo lo siempre, yo no, no tengo tele. O sea, perdón, si tengo tele, no la presto nunca, ¿eh? pero bueno voy muy a menudo a, a casa de la familia y ellos se tienen tele y además son tele que siempre prendía y bueno pues muchas veces voy a la hora de los telediarios ¿eh? y a veces aprovecho para hacer zapping con ¿eh? los diferentes telediarios y llámame la atención una cosa ¿eh? los presentadores de telediario eh, pues no sé serán periodistas o de algo así no Pero los presentadores, oye, parecen pues, todos modelos. <risa> no sé, eh, pues, parece que el, el fecho de, de tener los huellos de, de un color claro, pues, pues bueno, influye en la capacidad periodística de, de una persona. Bueno, de una persona no, de una mujer. ¿eh? La, la mayoría de los presentadores de teledeado tienen los huellos verdes o azules o, o cosas así. No. ¿Eh? De, de, de otra serie de, de características o hasta hasta cierto punto ¿eh? Eh, sí no, no, me llama mucho la atención pues con esos dos eh, ejercicios que os propongo con mirar la, la la el escaparate de una de una de un kiosco cualquiera Y los que tengáis, te lo ves la tele, mirar, hacer un poco de zap en vez de los telediarios. Yo creo que, que ya vais a entender por qué, en el caso de, de yo tener ¿eh? una hipotética descendencia de algún día, ya os digo que complicado, ¿eh? Tal cosa complicada. Pero por qué, en el caso de, de ir a tenerla, preferiría yo tener un hombre, un niño, un que, que una niña, ¿eh? Pues porque. yo sinceramente pienso que, que les mujeres tienen una, una vida todavía mucho peor, mucho peor. No sé hasta qué punto ni tan siquiera son conscientes ellos mismos. Bueno qué coño, si no son conscientes la, la mayoría de los hombres que, que conozco, ¿eh? y los hay todavía que siguen pensando que las mujeres son preeminentes <risa> ¿cómo van a, cómo van a a ser conscientes ellos. Yo también siempre digo otra cosa, hombre, esto es más difícil de comprobar. No puedo poner pues, esto como deberes porque bueno, no es tan sencillo como el otro que os decía, ¿eh? como contarles omisiones, como de la verdad, como mirar la, la escapar de un kiosco. Eh, pero bueno, yo el 100% de las mujeres con las que llega a tener la confianza honda como para... Saber estas cosas en algún momento de la subida sufrieron o, o abusos o, como mínimo, acosos bastante graves. Ya os digo, eh, en muchos casos ni tan siquiera eran conscientes de ello hasta que, bueno, pues a lo mejor pues, llegaban a, a decímelo y tal. Y bueno, pues a lo mejor y que yo soy muy. Oye, soy muy tremendista, pero yo decía, pero vamos a ver, solamente estoy diciendo, eh, no podría considerarse como un acoso, no podría entenderse, hombre, les que, les que sufrieron abusos, bueno, pues sí eran bastante conscientes. Llamaba la atención que lo que no tienen conscientes a lo mejor era de la de la gravedad eh, de la situación, de lo que me estaban contando. pero en el caso de los de los acosos dámelo muchas veces como de algo normal ¿eh? esto sigue como como aquello de de ahí de ahí muchos años pero tampoco tantos ¿eh? porque yo al cuarto me de, de sentirlo y hombre no soy mozu pero tampoco soy extremadamente viejo aquello de eh, el mío me pégame pero lo normal eh tampoco tal <risa> como que ya era normal El, el que te pegara ¿no? no sé, ¿y, era, ¿y es normal el que una persona ejerza eh, use la fuerza física para pa de alguna manera influir en la voluntad de, de otra que use la agresión ¿Mm? pues hombre habitual, sí, normal ¿no? <risa> ¿qué queréis que qué queréis que vos diga? al menos eso eso opino yo, yo opino de esa manera, que puede ser habitual pero, pero en un Nunca, nunca no nunca, nunca, nunca normal. ¿eh? Acuérdame ahora mismo de, de de bueno de lo típico yo llevo digo, y muchos cursos. Ahora llevo la de Dios sin faltar ninguno. ¿eh? Llevaré cuánto llevo. Año y pico. Joder, año y pico sin hacer ningún curso, madre de Dios. Joder. No, año y pico no. El último acabu sí, un año por estas fechas joder, ando huevos ¿eh? que no iba a decir mal a mí yo creo que no pasará tanto tiempo sin hacer algún curso desde, ¿sabes Dios cuándo? en ¿eh? fin no, pues fuera coña es... muchos años, muchos años, bueno, yo igual la cuestión es que en la mayoría de los de los cursos para gente parado pues me un cacho que se si venía a cuento ¿eh? porque no no tenía nada que ver con el tema del que del que trataba el, el, el cursino en cuestión Pues, falamente de la, de la igualdad de género. En la mayoría de los casos, no tenían de las personas que, que falaban de aquello, ¿no? Porque, bueno, pues metíanse nada más en situaciones más, más tópicas y más típicas, y bueno, pues no iba no muy para allá. Pero acuérdome de una vez una persona que sencillamente dijo Bueno, voy ponemos un anuncio, y es un anuncio un poco viejo, ¿eh? Un anuncio de los años, no me acuerdo, 50 o 60 tal. y bueno pues salía una cosa tan normal ¿eh? como que bueno pues un paisano llegaba a casa disgustado de del trabajo y entonces pegaba a la mujer una una torta ¿eh? cosa que se veía como lo más normal del mundo y entonces la mujer para que para que el paisano no tuviera tan triste y tan tal pues pues si tenía siempre preparado cuando llegaba una copina de de coña parece pues que dijera ¿eh? a la venga Eh, y lo más normal del mundo, el pegar. ¿eh? Bueno, pues también, yo que sé, pues conozco una, una mujer que en los años de, de la maravillosa transición española, ¿eh? ya cuando, siendo España una, una democracia, ¿eh? ya esto, joder, una democracia guay, ¿eh? que una democracia es que se pueden usar para ser libres, como dicen los de, los de Podemos, que, que ellos van a poder hacernos. Fácenos libres. Qué curioso, no sé cómo alguien opina que que, que él va a hacer libre a otro. <ríe> Porque qué curioso, desde el momento que hay otro el que, el, el, el que usa la su voluntad para hacer sobre ti lo que es ella, pues bueno, yo creo que en ese momento ya no es libre, y es dependiente de... es otra persona, pero bueno, estos son cuestiones filosóficas, que tampoco nun van a lado Pero bueno, el caso ye que siendo España una democracia, pues yo conozco una mujer que fue a denunciar a la policía, fue a denunciar un caso de esos de violencia de género y la respuesta de la policía fue: bueno, hombre, tampoco llepa tanto, joder, si ye que a ver, ye lo normal, tal. y esa persona pues tuvo que cambiar la cerradura para pa no dejar entrar al hombre en casa ¿eh? a lo mejor hay un caso de esos de, de preeminencia femenina que dicen, que dicen algunos ¿no? bueno pues yo yo creo que no para mi idea que para mi idea que, y, que y eso que no hay ninguna ninguna preeminencia ¿eh? Eh, y es sencillamente que, que la mujer era Y sigue siendo, por más que tal, de segunda. ¿Mm? La mujer respecto al hombre, digamos que, sencillamente que, que, que bueno, a, ver, a ver, la mujer más más poderosa va a ser más poderosa que el hombre menos poderoso. Pero yo sigo pensando que entre la mujer más poderosa y el hombre más poderoso, la preeminencia es que sigue siendo del hombre. ¿Mm? Hay otros criterios, se puede. Se puede dividir la, la sociedad de otras maneras Pero yo sigo pensando Que, que por allá hay, hay una división importante todavía ¿eh? Importante todavía Y bueno, hoy vamos a ...ha terminando ya el programa... ...más que nada porque mañana igual... ...igual... trabajo por la mañana... ...no un trabajo salario... ¿eh? De ...esos... ...no un mini job... ...ya sabéis, tengo unos cuantos... ...pero mañana por la mañana no tengo ninguno... ...mañana en lo que trabajo igual va a ser en... ...en el único trabajo que... ...realmente me satisface que me fa sentir bien, ...que el trabajo de... ...de la huerta, de la tierra, de las plantas... ...tengo ahí un montón de cebollo que... Me regaló una, un amigo, un compañero De uno de los mini-jobs ¿eh? y lo mejor que se puede conseguir En, lo, en los mini-jobs Y en los jobs normales Y en los jobs grandes Si tienes la fortuna de conocer a, a buena gente Es lo mejor que, que puedes sacar de ellos ¿eh? Ni siquiera los perros Que, en realidad, que trabajamos ¿eh? A cambio de perros Pues ni siquiera eso Yo creo que hay mucho, mucho más satisfactorio el, el conseguir amistades ¿Eh? Por ejemplo, eso si pues yo conseguí la amistad de una persona Que me, me dio 300 ejemplares eh, de cebollín Para plantarlo, a que mola, ¿eh? a menos que 300 Y bueno, pues yo iba a ir a, a, a plantarlo hoy con, con mi abuelo, que yo también Que yo es mi maestro para para estas cosas de, de la huerta pasa que hoy estuvo tan malo que no pudimos ir Pero bueno, mañana vamos a ir igual Eh, si tan malo, pues bueno, pues no podremos plantar el cebollo Pero seguro que, que habrá otras cosas que hacer eh, que por la huerta Limpiar a los gallineros, eh, recoger los huevos, alguna cosa de interior Seguramente haya que hacerla también O sea, ya que, bueno, pues pues pues, pues mañana, eh, no madrugo mucho tampoco, eh, pero bueno Va joder, sencillamente que te he cansado, hostia, y estoy en una radio libre, y a mí se me da la gana, estoy más tiempo, ¿eh? hay veces que estoy dos horas aquí dando la y y hay veces que estoy una nada más, tal lo que me da la gana a mí, ¿eh? no llega como si esto lo tuviera haciendo por contrato, que dijera, oh no, anedónico, tienes que estar aquí hasta las 12, por lo menos, pues no, estaré hasta la hora que a mí me, me parece, ¿vale? ¿Eh? Oye, el pues, programa fue curto, pues fue curto, joder, que otros días será más largo. hostia, y que también, vaya como sois. Joder, pues porque hay otras cosas, cambiáis de emisora, o bueno, no iba a decir el programa siguiente, pero bueno, todavía no sé cuál voy a poner, va a ser un andiferio. Porque en directo no sé si lo sigue haciendo el, el el rapaz de, de pasión de cine. Hay mucho que yo reconozco que en directo no lo sentía nunca, pero hay mucho que no veo ningún programa grabado nuevo, distinto de distinto los que ya tenía miraré ahora por si acaso tiene alguno por aquí metido y luego pues bueno, ya escogeré yo a ver lo que, lo que os pongo lo que os pongo en diferido por el zarabal eh, de momento eh, nada más voy a deciros una cosa que va a ser eh, lo que os digo toles, toles el manes cuando, eh, cuando, cuando a todos los hermanos cuando Tenedonea al punto de acabar Y que allí, bueno, pues lo primero agradecemos la presencia de los que tuvisteis por aquí, muchas, muchas gracias a, a toda la gente, un saludo muy gordo a toda la gente que sentía esto por el 107.3 de la frecuencia modulada, un saludo a, qué sé yo, al selecto a Inciu, que seguramente estuvieron por ahí, un saludo a todos los que sintieron esto por, por el internet, un saludo muy gordo. a la gente que lo va a sentir en diferido un saludo muy gordo para todos una enhorabuena muy especial para Fuku y para Tamara y ya sabéis ¿eh? que la semana que viene estaremos aquí y que sobre todo que no nos joyan, joder, que no nos joyan <risa>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 Bueno que la gente sepa. que reyes y presidentes son y serán por siempre. Grandes figuras incuestionables ante quienes hay que doblar la espinazo. Vierta con azote, besar su mano, honrar su sable, que Dios les salve. Por eso nunca conviene olvidarse de nadie ni hacer memoria. Hasta el averiguar la verdadera historia. Cuanto más arriba y más atrás, mira y verás cómo te sorprende el poco disimulo con que todo el mundo. Coqueta, cabardina, pero nunca de gallumbo Y todos a una, pisándote la chepa Trinca, malversa, que el paso doble Y la cuerga flamenca, grita con ellos ¡Viva las caenas! Rompe ya, tu silencio Dale duro que te dio primero Unete a la disidencia, piensa Y que no te cojan Que no te cojan Ya no te cojan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 Que no, que no, que no, que no, que no te conca, que no, que no, que no, te conca, que no, que no, que no, te conca.